Comienza ahora Síntesis, un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis, conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Estoy acompañada de Agustín Urrutia, ¿cómo estás Agustín? Bienvenido. Mm, muchas gracias, muy bien, tú? Muy bien, este bueno, que ya te habíamos tenido eh, a la distancia por por sí. teléfono, que habíamos conversado sobre Yo soy Fedra, existe una asistencia de dirección y bueno, aquí tenemos hoy que, que bueno, no estuvo muy movida las entrevistas, entonces esto estábamos como bastante esperada esta entrevista. Genial. Por devenir feliz Berto, una obra que este hace tiempo que estrenaron sí. por allá en 2020 2021 eh, creo que estrenamos a fines de 2019. A fines de 2019. O sea, diciembre de... de 2019, si no me equivoco. es uh -huh. Un montón de tiempo igual. Sí. Y que ahora van a estar dentro de este festival, eh, Montevideo de las Artes, que tienen... 11 días, así. 11, este, funciones, 11 seguidas funciones seguidas, en distintos puntos de Montevideo. Perfecto, que ahora más adelante los comentaremos sí. a todos, para que nadie se lo pierda. Eh, y bueno, es una obra dirigida por Domenico Caperchione, y también escrita eh, por Domenico Caperchione y tú, Agustín, sí. que qué bueno, que está basada en, en esta obra por los tiempos de Clemente Colling, de Felisberto Hernández. Sí. Que bueno, Agus, yo tendría que empezar por quién fue Felisberto, preguntarte. <risa> bueno, Félix felisberto eh, fue es más conocido porque fue un autor uruguayo sí. escritor pero él era él era pianista también Ajá. Y, y bueno es un se lo considera como un, una, una escritura bastante peculiar uh -huh. eh, como bastante singular eh, y, y que y que ha tocado como temas del surrealismo eh como como unos unas temáticas tal vez como o, o unos eh o un tipo de escritura que no no se había explotado tanto en ese momento sí. y que y que bueno en realidad eh cuando llega a mí eh, por los tiempos de Clemente Collin que particularmente es una de las novelas de él, es una novela corta que él escribe, uh -huh. eh yo no la conocía. Me, Domenico me la presenta como una propuesta. ¿Sí? Eh, yo había leído cuentos cortos de él, pero no no esto. Y la verdad que me, me gustó mucho, uh -huh. eh, porque tiene como una variedad de personajes. Está, por los tiempos de Clemente Collin, está dentro de lo que lo que está, la, es la etapa de la memoria de sí. él, que es como la primera o una de las etapas en la que él escribe como más autobiográficamente, digamos. Claro. Como hay elementos autobiográficos, donde él es personaje, uh -huh. él es el protagonista de sus historia recorre varios tiempos de, de su vida la, la etapa de la niñez, adolescencia sí. y un poco más adelante quizás. Exacto. Perfecto. Y, y entonces llegas a esta obra porque Domingo te la presenta. Sí, Domingo me presenta el, el texto sí, original, el digamos, original. que es una novela. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí empieza empezamos cuando cuando cuando acordamos comenzar Sí. empezamos con la con la adaptación uh -huh. que fue un poco recortando, pegando, reordenando la escritura que ya estaba y otro poco generando eh, como traducciones escénicas sí. de, la, de lo que estaba escrito. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí ya había más una dramaturgia desde la acción sí. y una dramaturgia del actor o de la creación de, de la escena. Uh -huh. Y bueno, y así fue que fuimos como... ...creando distintos momentos... ...y distintos bloques... Eh, ...la verdad es que... ...sin ansiedad... ¿no? Uh -huh. como da, ...respetando mucho... ...el, como el, el proceso creativo... ¿Sí? ...y un elemento que Doménico... Eh, ...sabía y quería desde el principio... ...es que hubiera un piano y un pianista... Uh -huh. ...entonces eso también... ...forma parte del lenguaje escénico... Eh, y, y, de, y, de, ...y de la obra... Y, de, ...y del relato de la obra entonces por eso también hay un pianista en escena uh -huh. claro, es importante decir que es un unipersonal está, no está solo en la escena igual porque si, sí, es, esas categorías viste que son como bastante eh, grises a ¿Sí? veces es decir no bueno, es un unipersonal con un pianista entonces no es un unipersonal, es un monólogo pero bueno, ya uh -huh. que sé en fin, eh la realidad es que somos una somos un actor y un pianista claro, en escena claro. y hay un diálogo entre estos dos uh -huh. eh, entre estas dos artes, ¿no? Entre la música y el teatro, si se quiere. O sea que el pianista que es Agustín Teixeira No, en, en esta temporada la esta va a ser Santiago Caetano Grau. Perfecto, eh, cambió para sí. Perfecto. Entonces, Santiago sería el pianista que ¿Hace como un personaje o está ahí? En bueno, no, eh, sí, en algún momento se, se establece que es un personaje, pero más como del juego del rol, ¿no? Como uh -huh. decir, bueno, eh, más partícipe en, en el juego que yo planteo como la, como actor, digamos. Claro, perfecto. Eh, pero, pero no, está interpretando un montón de, de, de música todo el tiempo, que es música clásica conocida, composiciones de Félix Berto ¿Sí? y eh, composiciones de de Agustín Teixeira y Santiago Caetano Grau para la obra específicamente. Entonces hay una sí. variedad de, de temas y de, de, de música. Y que no para en ningún momento. ¿La obra cuánto dura? La, la obra dura una hora diez más Ajá. o menos. Eh, y no, hay mucha música muy claro. presente. Pero que hace mucho, este, a, la, a la escena le da, supongo que le da muchísimo. Sí, sí, claramente a la escena la, la, o sea, es parte de la escena, <risa> digamos. Claro. Pero además eh, es ese diálogo entre, entre la historia de Félix Berto, su vínculo como pianista, su vínculo como, como músico eh, y, y, y también para hay, hay algo que, que, que nosotros nos, nos propusimos que era, bueno, cómo, cómo transmitir o cómo llevar a escena eh, lo que a nosotros nos generaba leer a Félix Berto. Ajá. ¿no? Entonces hay como una cuestión también de los distintos estados Desde el humor, desde lo más dramático, eh, lo más onírico uh -huh. ¿no? Y todo eso claramente que la música lo, lo, lo potencia eh, Me parece interesante eso porque quería preguntarte ¿Por dónde es que te lleva esta obra, esta versión? Mm. Bueno, eh, por los tiempos de Clemente Collin específicamente uh -huh. Habla sobre el vínculo que tuvo Felisberto en el, con su primer maestro de piano. Uh -huh, es sí. ese vínculo entre estos dos personajes, eh, pero alrededor de eso de ese vínculo hay un montón de otros personajes. Uh -huh. el, el desafío escénico y actoral está en que yo me desdoblo muy rápidamente, en muchos momentos, de un personaje a otro. Uh -huh. ¿no? Y como que van irrumpiendo en la escena. Uh -huh. Entonces hay un momento en el que están... Ya aparecen todos los personajes o muchos personajes juntos. Uh -huh. eh, pero el el como el, el leitmotiv de la obra es este vínculo y, y la evolución del vínculo también a lo largo de los años de uh -huh. berto porque él lo conoce cuando es niño uh -huh. a Colin, pero lo acompaña durante muchos años, uh -huh. hasta su adolescencia y juventud. Uh -huh. Entonces eh, eh, es un vínculo de amistad, claro. eh, también un vínculo como de maestro alumno uh -huh. en donde se ve ese progreso pero sobre todo eh, lo que se puede ver es como el, el la evolución sensible que tuvo felizberto uh -huh. con respecto a la música y ¿no? también tendría como un objetivo de acercar este esta figura nacional uh -huh. este mostrar lo que él fue también exacto por... sí sí sí eh, me parece que, que que eso está bueno como para quienes no conocen la obra uh -huh. o quienes la conocen pero la quieren eh conocer desde otro lugar, ¿no? Ajá. O ver desde otro lugar. Claro, es decir. una buena instancia. Claro. Perfecto. Entonces, eh Agus, eh, netamente la idea va surgiendo porque te presenta Domenico uh -huh. el texto y ¿cuál fue tu primera impresión cuando lo leíste? Bueno, eso, lo primero que lo primero que me impresionó fue la cantidad de personajes que había. Yo cantidad? dije, bueno, o sea, ¿Cómo hago esto ¿Cómo si no tengo hacer que hacer? ¿Cómo hacer esto? Y bueno, vamos a hacerlo Pero ese fue como lo que más me llamó la atención Ajá. Pero a su vez eh, Fue el, el Lo que yo me puse como desafío también, uh -huh. ¿no? Como el, el lugar de eh, Como actualmente me, me presentaron un desafío sí. Y eso fue Fue interesante uh -huh. ¿no? Decir, bueno, esto nunca lo hice Claro Nunca hice esto Entonces me gusta Vamos a, vamos a, a intentar. Uh -huh. y, y también se trabajó con mucha libertad. Eh, nosotros ganamos un, un fondo en, en el INAE... Sí. ...que se llamaba justamente de la narrativa a la escena. Uh -huh. O sea, era perfecto para esto. Claro. Eh, y, y ahí tuvimos la chance de trabajar durante muchas horas... ...una semana entera... Eh, ...sobre la improvisación y la creación de los personajes... Y lo dialogándolo, dialogando con la música Ajá. entonces eso generó eh, como un, un fermento muy grande y, un, y una como un, una tierra muy fértil para para la creación posterior que era como más bueno ordenar el material pero como que se generó mucho material uh -huh. ahí y ahí empezaron a aparecer las voces de los personajes el tono de las músicas porque hola o, o la tierra la tónica el color de cada personaje se traduce musicalmente uh -huh. eh, cada personaje tiene una canción entonces también tiene eso la obra de en acá en estas ahora en este recorrido que vamos a hacer eh, va a depender mucho de la sala uh -huh. porque hay algunas salas que son más pequeñas otras más grandes otras más cercanas al público pero en realidad también toma un poco eh, el formato del café concert o de esta cosa de la tertulia, Ajá. no que era algo que en la época de Félix Berto se daba mucho. Sí. La época en la que se reunían en una casa a compartir poemas, canciones, eh, no como como una instancia cultural uh -huh. en donde se compartía eh, y, y, y, y se dialogaba y se conocían nuevos autores y bueno, en fin. Y eso fue algo que hicimos rescatar también no Ajá. como como esa idea de la de la tertulia como un lugar de encuentro y de y de exposición de material claro. eh, cultural por de alguna manera o sea que sería una escenografía que ayuda a los diferentes espacios que van a habitar en esta Sí, es una escenografía bastante minimalista en ¿Sí? realidad porque cuando llevamos el piano o llevamos el piano no es decir cuando vamos a una sala que tiene piano eh, el piano es prácticamente todo claro. después tiene algunos elementos muy básicos como mesas cajones uh -huh. etcétera pero pero está más ligada a los a las a las atmósferas uh -huh. de la luz y a su vez al al piano que cuando está es un personaje más perfecto perfecto y Agus eh, bueno aceptaste este desafío que nunca lo habías hecho sí. y no, no entiendo cómo no te volviste loco porque cuántos personajes hay en general eh, si se puede comentar Nunca los conté, pero creo que son más de más de diez, seguro. Más de diez. Y, y cada uno está marcado, porque no hay cambio de vestuario en escena, ni no. nada. Se marcan por tu fisicalidad y, y la música voz. que acompaña. La voz. la voz, sí, sí. Sí, sí, esa es es un, es un juego muy actoral, uh -huh. ¿no? Llevado muy desde, el, desde también, desde el lugar... Eh, más caricaturesco por momentos ¿no? como no es una cosa hiper realista en naturalista uh -huh. eh, y, y, y se juega mucho a, se juega a fondo con eso uh -huh. eh, claramente que algunos personajes tienen más desarrollo que otros sí. por ejemplo Colin claramente es un, un felbertto y Colin son dos, dos personajes que aparecen y que se desarrollan uh -huh. mucho más que otros uh -huh. ¿no? pero eh, pero sí hay hay muchos personajes y y a mí me vierde mucho hacerlas o sea, yo uh -huh. la disfruto mucho sí es una es una obra que que me me genera mucha alegría eh, o oh, pero más allá de la alegría es como mucho goce sé hacerla uh -huh. eh, me divierte uh -huh. y y bueno no me volví loco <risa> o oh, no sé si no me volví loco. <risa> Pero es importante esto de, del disfrute y, y por hacer lo que uno hace, ¿no? Sí. Y, y encontrarle eso porque de tantas funciones que habrán hecho y ahora más que van a estar 11 días seguidos, sí. eh, es importante, ¿no? Sí, sí, es importante y, y también es lo que yo me pregunto, ¿qué va a pasar después de 11 días seguidos? Porque la... nunca la hice 11 días seguidos. No. O sea, sí hice algunas... Temporadas un poco más sí. largas, más cortas Algunos días más o menos Pero nunca hice 11 funciones seguidas de esta obra Bueno, va a ser una experiencia eh, Y sí, yo creo que se van a encontrar muchas cosas También en la experiencia de ir por los barrios Es muy linda porque uh -huh. Porque también los públicos son distintos No es que estás Digo, siempre el público es distinto uh -huh. Pero no es que, que estamos en una sala 11 días, uh -huh. sino que vamos a estar cambiando Y vamos a ir a distintos barrios eh, Y eso trae también al público de ese lugar sí. o al público que se interesa ir hasta ese lugar eh y bueno, eso también va va cambiando la obra porque en realidad hay muchos momentos que no no que depende del del público, pero sí eh hay mucho ida y vuelta, sí. ¿no? De, de o sea, sobre todo a nivel energético, quiero Ajá. decir, hay eh Félix Berto le habla mucho al público, Ajá. ¿no? Eh, no es particularmente que la gente ni que participe, claro. ni que tenga que hablar, ni que nadie se le pregunta nada, no, <risa> o sea, no eso no. Eh, pero pero la cuarta pared se rompe todo el tiempo, uh -huh. y eso es muy importante, claro. ver a un público que esté disfrutando o no, o que esté enganchado o no. Agus, claro. eh, eh, antes de que me olvide, ¿te parece sí? si mencionamos eh, los lugares por los que van a estar? yo los tengo por Si aquí. vos lo tenés, mencionalo sí. porque yo... Bueno, bueno, los tengo eh, por acá. Eh, comienza el jueves 12, sí, siempre uh -huh. va a ser a las 20.30. Exactamente. En el Centro Cultural, la Experimental, van a estar el jueves 12. Al día siguiente, el viernes 13, en el Teatro de la Candela. Uh -huh. El sábado 14, en Complejo Sacude. Sí. El domingo 15, en Sala Jorge Lázarov. Y luego vamos a, van a estar dos en la en la Verdi, sí. lunes 16 y martes 17. Luego Salto. en el Teatro El Tinglado el miércoles 18, en el Centro Cultural Artesano Jueves 19, y eh, las últimas tres funciones serían en el Centro Cultural Florencio Sánchez el viernes 20, y en el Centro Cultural Terminal Góez sábado 21 y domingo 22. Perfecto. Siempre 2030 Siempre 20 30. Un montón de oportunidades tiene la gente que nos esté escuchando sí. para ir a ver esta obra, así que no, no hay excusa, y la entrada es gratuita. La entrada es gratis, de este... Perfecto. Dentro de este festival, que además más allá de, de, de, de venir obra. felizberto el festival tiene un montón de obras sí. eh, por todo montevideo y está bueno que si quienes puedan y quieran ir acompañen porque es un proyecto que de, de, de la intendencia que viene creciendo mucho sí. año a año uh -huh. eh, ahora hay nuevas salas eh, hay más salas uh -huh. eh, que se que se sumaron al circuito entonces también eh, es como un, un eh, es algo que más allá de las obras en particular que a cada uno le gusta o vaya eh, está bueno que, que, la, que la población se apropie de ese, uh -huh. de ese evento sí. que está durante todo el mes eh, prácticamente todo el mes de enero uh -huh. en eh, funciones gratis de teatro eh, para quienes se quedan acá es un, es un gol sí totalmente es una iniciativa que la verdad que es imperdible y, y muy importante que ha crecido como vos decías este que se incorporaron nuevas salas y hay un montón de espectáculos para ir a ver que, que el que se lo perdió en el año puede aprovechar Exacto. ahora que sin dudas eh, hay para todo público para mm. niños también y tocan diferentes temas este para ir a reírse para reflexionar de todo así que a ah, usted pregunto. El título me parece interesante ¿Por, mm. ¿por qué el título? ¿Cómo <risa> llega el título? Bueno, el título en realidad lo propuso Domenico Ajá eh, Pero a mí me gustó mucho, ¿no? Como esta cosa del devenir uh -huh. eh, Como sería algo como llegar a ser de Felizmente. Y bueno, como como que está llegando, ¿no? Uh -huh. Como esta cosa que llega eh, Pero también porque tiene un poco del, el, el, el proceso de... Fue como el proceso creativo Pero a su vez Esta cuestión de que de que la historia en un momento nos nos empieza a llegar de a Ajá. poco. También por cómo él la cuenta. Ajá. Felisberto la cuenta de una forma muy peculiar. Eh, en donde él se conecta con algo y eso le conecta a otro recuerdo. Y eso a otro. Y de a poco empiezan a aparecer que, claro los recuerdos. Entonces también ese devenir uh -huh. eh, es como un poco el proceso de todo. De los personajes, nosotros haciendo la obra. Felisberto recordando claro eh, es como es un título que, que le quedaba al pelo y la verdad está, está buenísimo y eh, interesante agus, mandamos la tanda y cuando regresamos seguimos conversando puntales vamos a la tanda. bien ya regresamos para quien nos escucha recién recién estoy acompañada de Agustín Urrutia él es actor también ha dirigido este es director de teatro y también eh, eh, docente de teatro y en este caso lo tenemos aquí porque estuvimos conversando un poco sobre esta obra de venir felizisberto escrita y, y dirigida por Domenico caproion y también en la, en la en la dramaturgia estuvo Agustín Urrutia ambos allí a la par estuvimos conversando un poco que esta obra está eh, dentro del festival monte video de las artes que va a tener un recorrido que comienza a partir del de jueves 12 a las 20 30 siempre en un montón de salas va a estar ya le, le mencionamos más adelante eh, pero va a empezar en el centro cultural de la experimental a las 2030 el jueves 12 así que imperdible mm. y agustina para preguntarte que de curiosidad nomás sí si de todos estos personajes que tuviste que interpretar, uh -huh. ¿con cuál te encariñaste más o cuál es que, el que te divierte dentro de todo? Eh, la Mes tía más. Petrona es el que más me divierte. La tía Petrona. Y la tía, Petrona. Uh -huh. ¿Y y la tía es? Petrona es un personaje que, cuando desde que lo leí, me, me dio mucha gracia porque le hace muchas bromas a sus sobrinos. Ajá. Le hace bromas a todo el mundo. Ajá. Es muy bromista. Eh, entonces empezamos como a trabajar eh, el... el el cuerpo, la mirada, pero a su vez cómo este personaje cómo puedes notar esa cosa media perversa de, de quien de quien goza de que el otro se asuste, claro, por ejemplo, claro. de que el otro esté pasándola mal por una broma ¿no? y, y bueno, y eso eh, fue un lindo logro que, que también ella tiene una canción para uh -huh. para presentarse y, y, y creo que es uno de los momentos que más me divierte hacer, porque uh -huh. eh, Después están las Longevas. Sí, eso está otro que te a mucho. Te sí, que son no, son las, las tías de... Son las tías de Félix Sí. Que en realidad son tres, Ajá. pero bueno, no puedo hacer a las tres al mismo tiempo, <risa> claramente. <risa> <risa> eh, y bueno, después yo que sé, a todos les tengo cariño en realidad. Ajá, sí. Me, eh, eh, sin duda, la, la tía Petrona es la que más me gusta. Después está, eh, bueno, Colin, está Félix Berto... Está el lazarillo de Colin, que es un niño que lo acompaña, uh -huh. porque Colin es ciego. Sí. Eh, Clemente Colin es era un personaje que, que era ciego, entonces también eh, tiene como esa peculiaridad del, del, del pianista eh, que... Que bueno, que tiene un vínculo con el sonido mucho más potente, ¿no? claro. ya que no, no tiene la vista. Uh -huh. Y que mencionar, que nos comentaba Agus en el bloque anterior, que hay un pianista en escena todo el tiempo, que también no solo puede ser un algo que aporta a la escena en, el, en tanto como personaje, sino también que este, ambienta toda la, la hora y cuánto es que duraba una hora 10 una hora 10 que está todo el tiempo en escena tocando y que cada personaje está acompañado con una musicalidad diferente que acompaña este cambio que hace uno como actor este para para cambiar de un personaje a otro sí. eh, una locura la verdad Hasta, si decirlo me parece una locura <risa> este no sé cómo sería en escena así que sin duda no hay que perderse esta esta obra que, que va a estar este por todas las salas, puede Pueden acercarse a el Instagram, que sí. es de Montevideo Cultura, sí. que allí está um, todo el cronograma y no solo de esta obra, sino las demás. Así que nada. Agus, algo que me quede por preguntarte, que quisieras comentar. Bueno, no, creo que no. Solo, sí si, ya que tengo estas últimas palabras, decirle a todos que estaría buenísimo, todos y todas que vengan, eh, que acompañen a, a Montevideo de las Artes, uh -huh. que, que como lo dije en la en el bloque anterior también, que cada vez viene creciendo, uh -huh. cada vez más, y está bueno. Uh -huh. Son funciones gratuitas en todo Montevideo, en varias salas. Uh -huh. Así que bueno, feliz de poder ser parte. Y Agus, ¿y cómo te sentís para, para esto que es va a ser una locura y que me decías que nunca lo habías hecho a la obra tan seguido como mm. lo va a ser 11 funciones seguidas, no, nunca hice. Bueno, bien, Expectante es decir, y... y bueno, hay que, hay que hacerlo, ¿no? O es sea. como decir, con toda la energía y con todas las <risa> ganas. Eh, Agus, yo no sé porque le comento a la gente, ya te habíamos tenido por aquí, pero por teléfono habíamos conversado de otra obra sí, en que yo soy, Fedra, yo soy Fedra, pero que no sé si te llega a preguntar algo sobre ti, si lo hice sí, no me acuerdo. Sí, sí, me preguntaste. Pero te eh. hago de vuelta la pregunta, porque Preguntame todo cambia, lo que no pasa nada. Eh, bueno, básico, ¿dónde te formaste, Agus? Me formé en el Instituto de Actuación de Montevideo uh -huh. como actor. Sí. Eh, también tengo formación como Eh, de guión de, También tengo formación en narrativa En cómic Pero básicamente me dedico a la actuación Y al teatro Es mi mi, mi pasión Y mi, mi oficio Ajá. Mi vida Y Agus eh, Te pregunto, porque por lo general Con esta pregunta me gusta siempre hacerla Pero siempre surgen cosas diferentes sí. es que si hubo algo o alguien Que influyera en tu decisión de dedicarte A lo que te dedicas Bueno, sí y no. A ver, eh, recuerdo que, que cuando yo era niño, en el uh -huh. colegio al que iba, eh, cada vez que teníamos que ir a las instancias de, de fin de año porque hay que hacer la muestra o lo que sea, íbamos al lugar del teatro donde está la sala y había una sala muy grande uh -huh. y muy vieja aparte, ¿no? Con olor a... El, los asientos con olor a cuero... <risa> eh, una, una sala vieja de ¿Sí? teatro con un sótano, ¿no? Y eh, yo en ese lugar sentía que era muy feliz y me gustaba ir siempre. Eh, me ponía feliz en el Ajá. momento que la, en esa época o en, alguna, en algún momento había que hacer algo ahí. Eh, y yo me daba cuenta que ese era un espacio al que, en el que yo quería estar, Ajá. sin dudas. Y después, en realidad, siempre estuvo en mí. O sea, como hice teatro de niño en, en esa escuela y ahí también en ese escenario. O sea, mi, digamos que mi primera obra la hice ahí. Uh -huh. eh, y después siempre estuve eh, con, en la creación, en el liceo siempre, si tenía algún pretexto para escribir una obra hacer una obra en literatura decía nada una escena yo hacía una obra <risa> eh, no para siempre fue y en realidad si sí, una persona importante en mi vida que fue mari que es como una madrina digamos que me, me que más más que en el mundo de la actuación como en el mundo de la creatividad uh -huh. me influyó mucho ella es muy creativa y, y siempre me, me apoyó y de niño me me, me elevó mi imaginación uh -huh. y bueno y, y después claramente mi familia que, que nunca puso un obstáculo y al contrario estimuló siempre mi, uh -huh. mi curiosidad mis intereses y bueno, y, y siempre estuvo muy apoyándome en todas mis decisiones y creo que eso, eso es una forma de influir positivamente uh -huh. ¿no? Y fundamental también te, contar con ese apoyo pero sí. netamente fue algo que siempre estuvo latente allí en ti sí para mí la creatividad el, el, el escenario uh -huh. eh, el, el arte como que siempre formaron parte de mi vida no uh -huh. no, no consigo mi ser sin eso claro. ¿no? o sea como si, o sea, no, nos cre, nos criamos juntos digamos claro, el claro, arte y claro. yo no, no se pueden separar Y yo creo que no. Y, y dicho esto, este que no has tenido vacaciones, que no has parado. Así que no, este, no estás muy equivocado. No, no. <risa> bueno, ta, es, es, un, es, un, es como mi, mi gran vínculo uh -huh. eh, es el, con el arte, ¿no? Uh -huh. Y, Agus, eh, ¿tu primera vez pisando un escenario fue en ese mismo teatro? Y sí, pisando un escenario, sí. Eh, eh, justamente aparte de ese escenario... Eh, que es un escenario que queda en, en, en... Ahora no existe más ese colegio. Creo que se transformó en Utu o en un liceo, no sé. Ajá. Es en, en la calle Sufriategui, Ajá. Eh, cerca del viaducto. Eh, además, yo iba desde el jardín ahí, porque el... pero yo no iba ahí. Ajá. Pero el jardín al que yo iba contrataba a ese teatro para hacer las muestras. Claro. Entonces yo desde niño conozco ese lugar. Claro, y toda decir... mi niñez, hasta los 12 años... Uh -huh estuve en ese teatro y curiosamente la primera vez que ganamos eh, la primera vez que yo gané con una obra el fondo de fortalecimiento de las artes de gira por los barrios con una obra que se llamaba algo de ruido hace Ajá. una obra muy linda que hacíamos con Josefina Trías y Lucas Barreiro me tocó actuar ahí ah, el destino y, y fue muy movilizador para uh -huh. mí wow o sé sea que bueno, es que es típico, ¿no? La vida te va llevando y, y mm. no sé, terminaste ahí este con, con es que esa obra fue la primera vez que ganaron este un, un premio, digamos. No, ganamos eh, un fondo, eh, ¿El el, fondo este mismo fondo, claro, el fondo sí. de gira por los barrios uh -huh. con una obra con la que igual sí también ganamos un premio, ganamos un florencio. Eh, importante, importante mencionar. Ganamos un florencio al el, elenco revelación, ganamos los tres, el, el, el, el de revelación. Eh, y nada, para mí fue como un, un lindo un lindo reencuentro con ese uh -huh, espacio totalmente eh, y sí, luego hice una, mi primer taller de teatro que lo hice a, en quinto de escuela lo hice ahí y fue también en ese en ese escenario uh -huh. y Agus, te pregunto entonces, eh, más allá de toda esta experiencia que luego tuviste en este teatro que conocías desde muy niño eh... Cuando llega eh, un, un, un primer trabajo como actor que diga, bueno, es memorable o lo tengo lo tengo acá este Mi memoria. primer pasa, mi, mi estreno uh -huh. eh, fue con la comedia nacional. Con la comedia nacional. En la Sabana Muniz. Uh -huh. Ese fue mi debut actoral. ¿Sí? Yo estaba en segundo del IAM y bueno, hacer una audición para unos personajes dentro de una obra y bueno, quedó seleccionado y, y, y ese fue mi debut teatral en realidad sí fue fue una, una gran experiencia uh -huh. y después con esa directora que es mari Varela eh, con la directora que dirigía esta obra que llama los de siempre uh -huh. ella me invita a hacer eh, sueño de una noche de verano en el victoria de uh -huh. teatro victoria por eso también mi primer obra de teatro independiente digamos Fue en el Teatro Victoria uh -huh. Y es un teatro que también aprecio mucho Donde también hicimos Feliz Berto uh -huh. Y donde ah. hice un montón de cosas ahí Porque eh, lo aprecio mucho ese teatro y, y, y he ido y vuelvo cada vez que puedo Sin duda, Agus me, me impresiona cuando te pregunto estas cosas Porque no, no puedo creer cómo, la, la mente cómo le da a un actor Para estar haciendo tantas cosas en el año a la vez Y luego retomar una y otra Bueno, este, yo, no sé, yo tampoco estoy muy seguro De cómo no, lo no hago No, no debe haber una fórmula, pero bueno no, lo que pasa es que uno eh, siempre se, se, se pone a veces como obstáculos o... No obstáculos, quiero decir, como límites, uh -huh. pero en realidad son solamente límites de la mente y después uh -huh. uno puede. Eh, y hay un, hay un un siempre hay un pro y un contra, ¿no? Es decir, eh, ser actor o ser docente de teatro, es decir, dedicarse al arte dependiendo del sector en el que te muevas, pero y eh, posiblemente te lleve a tener un multiempleo no no únicamente podés dedicarte a eh, entonces eso hace que tu mente se tenga que dividir sí o sí uh -huh. yo tengo muchos trabajos sí sí para para poder vivir uh -huh. no más allá de que hay algunos que los harías aunque no me pagaran uh -huh. pero pero bueno eh, es mi trabajo pero ¿no? uh -huh. eh, pero no hay otra forma de hacerlo también es, claro. decir, es como el, el siempre el decir o bueno locés así o te tenés que dedicar a otra cosa uh -huh. eh, digo también es una experiencia muy es una, es como atravieso yo personalmente eso no no no no hablo de verdad es absoluta porque cada persona claro. lo puede vivir sí. de formas muy distintas uh -huh. eh, y posiblemente haya mucha gente que lo vive distinta que yo pero uh -huh. pero bueno yo lo vivo así Sin duda, me quedo con esto que decís de que, que el límite es nuestra cabeza, mm. así nuestra mente. Así que nada, eso lo rescato y me parece mm. este, totalmente. Sí. Eh, bueno, Agus, me queda preguntarte sí. este, qué otra cosa se nos viene para este año, si se puede comentar o no, o no se sabe. Eh, sí, seguro. Eh, en marzo estrenamos una obra que ganamos, eh, Fortalecimiento, también. Eh, con Es para niños Ajá. y adolescentes. Sí, sí con el colectivo Casiopea, con el que tenemos ya dos obras, uh -huh. que es Una luz a la ventana y, y La resistencia de las luciérnagas. Y en este caso, es, coescribimos con Vanessa Canepa y yo voy a dirigir. Ajá. Eh, es una obra que se llama Roja y es a partir de Caperucita Roja. Perfecto. Es como una versión libre Ajá. o... O digamos que tomamos elementos de Caperucita roja como inspiración para escribir una nueva historia uh -huh. eh, y bueno y este es como el, el, el próximo estreno que es en marzo que son tenemos también 16 funciones y ¿Sí? no seguidas <risa> eh, 16 <risa> no, <por> funciones <risa> en, en el teatro de galpón Ajá, perfecto en laahualpa perfecto entonces en marzo este dirigió a un público infantil adolescente y sí. Este y bueno, en el galpón. Exactamente, fines de marzo estrenamos, estamos por 16 funciones y luego hacemos barrios también, pero bueno, eso hay que ver cuándo, etcétera, claro, no se eso sabe aún. Claro, sobre la marcha se va. Sí, a o posiblemente tal, tal vez sean para el año que viene, Ajá. para enero del año que viene, para estas fechas. Ah, perfecto, porque, perfecto. Porque porque porque cumple también dentro está dentro del Montevideo de las Artes. Claro, totalmente entonces, bueno Agus, te agradezco muchísimo por a haber vos. venido eh, nos a salvaste vos. que estábamos hace días queriendo una entrevista y, y bueno y qué mejor que con esto y tenerte aquí que fue muy agradable y te agradezco así que nada, nos despedimos de Agustín Urrutia estamos a, eh, hoy es martes, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien